Buenos días. También quiero aclarar que este, soy la secretaria de Organización y Finanzas de la s i c o p que、mm. es la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Formo parte del Consejo Directivo. Este, así que por ahí yo te puedo decir lo que pasa en el Meléndez, pero también te hago. Este, sería extensivo、mm. a toda la provincia. Vos ahí hablaste, sí, de reclamos y demás. Este, nosotros siempre decimos que. Eh, este, en enero o febrero estábamos discutiendo los graves problemas estructurales de la salud. Nos encaminábamos hacia solicitar este, la apertura de paritaria y este, nos agarró el 20 de marzo con la cuarentena. Cuarentena que apoyamos, es más, que en estos momentos creemos que está demasiado flexibilizada por parte del gobierno.、Eh, Entonces empezamos este, o continuamos con la pelea del problema estructural, donde faltaban camas, donde faltaba personal, donde faltaba e、eh, j e、eh, c e c i ó n crónica, como para diabetes y otras, y se nos agregó la pandemia, ¿no?、Mm. Donde nuestra、sí. primera pelea. Tuvo que ser por los famosos elementos de protección para el personal e insumos para la población, donde peleamos fuertemente por aumento de salario y este, el aumento de 2.500 cargos para profesionales. Y donde este, dijimos: hay que armar comité de crisis en todos los lugares donde los trabajadores podamos discutir exactamente qué se hace frente a esta pandemia. Al día de hoy, nosotros tuvimos un leve aumento de salario y somos los únicos que cobramos los 5 mil pesos. En la mayoría de los municipios y en el resto del país no los cobraron. Ahora estamos peleando por la reapertura de paritarias de junio. Los elementos de protección aumentaron y aumentaron un poco en calidad también, pero producto de una pelea muy fuerte. Ahora, ¿seguimos? Sí. Tener los 2.500 profesionales que nosotros estamos pidiendo, y eso tiene que ver directamente con el salario. Hoy, un ingresante, un profesional, cobra 50 mil pesos. Con ese dinero que está por debajo de la canasta familiar, este, no le es atractivo ingresar al sistema público de salud. Seguimos teniendo ese grave problema. Se retrasan también los nombramientos, producto de una burocracia infernal. Este, y estamos al día de hoy siguiendo reclamando este, mayor personal y que se cumplan con todas las medidas frente a la pandemia. Este, situación más difícil en algunos municipios del conurbano, sobre todo. Y ahora, donde está aumentando la curva exponencialmente, es donde más necesitamos y reclamamos esto. Por eso es que el día, del, día 10 vamos a hacer una jornada. Nacional, articulando con otras este, agremiaciones de, de CAVA y con algunas provincias del interior, donde a las 10 de la mañana vamos a hacer este, acciones en todos los hospitales y centros de salud, a la vez reclamando este, por nuestros derechos y estamos este, evaluando con el resto de las organizaciones qué, qué vamos a hacer en forma articulada después de esa acción. ¿En qué situación se encuentran hoy los hospitales en la provincia de Buenos Aires?、Eh, se viene anunciando que se espera el pico de contagios sí, y en las últimas、sí. dos semanas ha、eh, evolucionado mucho la cantidad de contagios, ha duplicado en forma、eh, muy rápida. e x Hola, ¿en qué estado de ocupación, por ejemplo, de camas, en qué situación de, de, de atención de la demanda están los hospitales? No, no, no. En general, todavía no hay una explosión de camas. Por ahí sí, en el, en el hospital Fiorito de Avellaneda nos contaban que el lunes había este, una ocupación muy importante de camas. En mi hospital, yo te diría que están ocupadas las camas, pero por otras situaciones que no son del coronavirus. Por eso te hablaba también del problema estructural. Pocos casos tenemos de coronavirus, este, pero sí por otras situaciones. Este, nosotros estamos asistiendo a una pobreza muy importante de la población. Y este, si yo te digo que no hay insulina para diabéticos en toda la provincia, imagínate, la gente llega en un punto en que la tienen que internar. Este, las ocho camas de terapia intensiva del Meléndez hasta el día viernes estaban ocupadas por otras situaciones que no eran coronavirus. Te digo así hasta el día viernes, porque como todo esto es tan dinámico, es el día a día, ¿no?、Uh -huh. Pero esa era la situación. Y todavía no se ha recibido lo que llamamos el IRAP, o sea, todas las enfermedades respiratorias. Todavía no ha llegado a ese pico. Recién estamos empezando, recién empezó a hacer un poquito de frío, ¿no? Digamos, estamos recién en junio. Por supuesto que sí, están con menor ocupación. Que en años anteriores, pero porque ustedes saben muy bien que se ha restringido todo muchísimo: ¿no? uh -huh. la atención, la internación, este, la cirugía solo se hace en las de urgencia, por ejemplo.、Uh -huh. este, pero bueno, este, a problemas estructurales graves se le agrega una pandemia como esta, este, todo explota, esa es la realidad. Decías que、eh, apoyan la, el aislamiento, la medida de aislamiento social. La c a r e n t e r a pero por supuesto que sí. Por y, supuesto. Y... Es más, es más de, se debiera retroceder en fase.、Mm. La que la, lo ha flexibilizado es el gobierno, claramente.、Mm. Este, y la gente tiene una necesidad de ir a trabajar, es así.、Mm. La gente no sale alegremente a pasear. <risa> Digo, como a veces se quiere este, culpabilizar a la población, ¿no?、Mm. la Población tiene una necesidad muy grande y en muchos lugares los han obligado a ir a trabajar. Esto es concreto: b a s a c o m e r el tren, el subte y los colectivos a la mañana temprano.、Uh -huh. eh, decías que se formó un comité de crisis del que、sí, participan、claro, los sindicatos. Un comité, claro, Un comité de crisis central en el ministerio donde veníamos con reuniones semanales y desgraciadamente la semana pasada no hubo reunión, todavía no tenemos aviso de próximas.、Uh -huh. Y donde se armó en todos los hospitales.、Sí. En los municipios se hace mucho más difícil. Sí,、claro. La verdad es esa. Pero bueno, nosotros seguimos presionando y seguimos insistiendo en que tiene que ser este, el ministerio el que este, exija a los municipios que se armen estos comités de crisis donde los trabajadores participemos también.、Sí.